Bienvenidos a Las Vegas. Bienvenido Rap. Uh, Lleváis 3 días aquí festival, en Bilbao. Sí, so nice está siendo genial. You know, no solemos ver a muchos grupos en festivales, very no very tenemos rock. tiempo, así so, que es una buena ocasión yeah, esta yeah, vez. Got... Ayer nos emborrachamos um, en el concierto um, de Radiohead, fue genial. Small, back, sí, cool. ya hemos tocado además antes del but, yeah, festival yeah, en la Alhóndiga, en el centro de Bilbao. A Pensábamos a, que sería algo más pequeño, pero al final hubo mucha gente. Fue una experiencia Muy interesante, estuvo muy bien. No really, I don't think so. Yo no diría que Bilbao y Glasgow son similares. Me parece que en Bilbao la gente es más culta que en Glasgow. habes eh it was a strange thing for us to go there Lo de China fue una experiencia muy extraña Estuvimos en Shanghai y en Beijing y fue increíble Shanghai es muy grande relativamente nueva emocionante Beijing es algo más tradicional Los bolos en China fueron geniales Estuvimos en Beijing luego en un festival en Shanghai y luego al revés Un concierto en Shanghai un festival en Beijing con los dishes and Mary chain Sí no dem and uh, yeah it was it was really good fun we were there for a week hicimos una semana por allí visitamos monumentos vimos la gran muralla china, china. bueno and, uh, all, todas, todas estas cosas que hace good. uno cuando está de viaje yeah definitely. i mean we will just speak sí seguimos tocando temas antiguos we're going to some songs tonight, que hace tiempo way, que no tocamos, um, que no tocamos um, lo hemos estado hablando antes creo que no hay que olvidar ciertos temas que todavía nos gustan yeah and i'm just really happy with it Ah, but yeah, I think so. I think that's the thing. I guess El segundo disco no ha funcionado igual de bien que el primero. Bueno, yo creo que hay que ser valientes. Podíamos haber rehecho el primer álbum, pero finalmente decidimos no hacerlo así. Supongo que la gente quería que lo grabásemos de nuevo, pero no hubiéramos sido fieles a nosotros mismos. Así que esperábamos que si a nosotros nos gustara, a la gente también. te honest, I think. El haber tenido éxito con el primer disco puede ser un handicap, pero para cualquiera. Fíjate en Adel. Ella no imaginaba que con el segundo tendría tantísimo éxito, mucho más que con el primero. Y es que a veces uno pues tiene tiene buena suerte. Y nosotros nos contentamos con poder seguir haciendo música. Well, we are. Para el tercer disco hay planes, sí. En estos momentos estamos grabando. Así que nos hemos cogido unas semanas para poder tocar aquí y hacer algún bolo más. Nos queda la mitad de la grabación. Algunos conciertos más este verano y el álbum estará listo para septiembre. Saldrá en enero o febrero. Diría que se va a parecer más que al primer disco en cuanto a sonido, pero con una evolución del proceso de composición de canciones de James, que ahora es algo más madura, digamos. Рич Костей was great but I think the one that we learned from me has been great but I think what we learned as we learned as we learned is that we have to be careful of ourselves to follow our instinct which again was, was our choice so we could have produced a own James a decision of the own band we could have chosen a own external but we felt that we could have done that so we could have done that so we could have done that and I guess we thought well let's try it this time I think that Hay quien dice que el segundo estaba sobreproducido, sí, pero a mí me gusta, pienso que suena muy bien. Entiendo que haya gente a la que no le guste, justamente por la misma razón. Supongo que es cuestión de gustos. Eh, after that, después del festival del Bilbao Live, eh empezaremos con el disco, la semana siguiente saldremos hacia Suecia, después viajamos a Europa del Este y con suerte estaremos de gira por Europa a finales de año. Esperamos poder volver a España. Hopefully. Hi, I'm Rav from Las Vegas and you're watching BFM.